Son las 9 en punto de la mañana, tenemos casi 15 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este miércoles 6 de noviembre. Nos acercamos a la cita electoral del 10 de noviembre de este domingo y al final de una campaña que nadie quiere, pero que es necesaria para poner fin a ese bloqueo político que se vive en este país con la repetición de las elecciones. La política de los pactos sigue siendo una incógnita y la desafección de la política sigue creciendo entre la población Se espera una abstención alta en estos comicios y los indecisos hasta el último momento no van a decidir su voto. El debate del lunes pudo contribuir a convencer a una parte de esos indecisos, pero las encuestas nos ofrecen un panorama casi igual que en las elecciones de abril, con Ciudadanos más debilitado y un PP y Vox con mayor número de escaños de las encuestas, del debate electoral y de la campaña hablaremos en unos minutos aquí en nuestra tertulia de los miércoles con los periodistas locales Gaspar Macía, Pedro Seriano y Pablo Serrano. También tendremos tiempo de hablar de la actualidad que pasa por el hallazgo ayer del refugio de guerra del refugio de la guerra civil española que hay bajo el mercado central. Una de las entradas se encontró, por casualidad dicen, debido a las obras de reparación de una tubería en la zona de las excavaciones arqueológicas por parte de la empresa Airways Dutch, en la zona del mercado. También hoy en nuestro programa La Glorieta vamos a hablar de la campaña de vacunación contra la gripe que ha comenzado esta misma semana y vamos a continuar con las entrevistas electorales. Hoy estará con nosotros la candidata de Ciudadanos la ilicitana Marta Martín. Este es el contenido de La Glorieta, un programa que comienza con sus secciones musicales. 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y en la sección de canciones de película vamos a escoger para iniciar el programa de hoy la magnífica banda sonora de una película aclamada por la crítica, muy premiada por las academias de cine de todo el mundo y memorable para el espectador, Lawrence de Arabia, cuya leyenda llegó a ser un mito creado por el Reino Unido y Estados Unidos para distraer a la opinión mundial de las promesas colonialistas contradictorias hechas por los británicos al término de la Primera Guerra Mundial. Pues esta es la banda sonora de la película Lawrence de Arabia y en los clásicos de jazz escuchamos ahora la voz serena y profunda de la cantante Carmen Macri, una de las grandes mujeres del jazz. But I'm feeling so sad I want to try something I've never had Never had no kissing Oh what we've been missing Love of men oh where can you be The night is cold, and I'm so all alone. I give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but now. a man where can you be I've heard it said that the thrill of romance can be. That you make love to me Strange as it seems Someday we'll meet And you'll dry all my tears mm. Then whisper sweet little things in my Chugging and a-kissing kiss Ooh, what we've been missing Love a man, oh, where can you be? Now I've heard it said that The thrill of romance can be light A heavenly dream I go to bed with a prayer That you'll make love to me Make love to me Make love to me, love to me Strange as it seems Someday we'll meet and you'll dry all my tears Then whisper sweet little things in my ear Huggin' and kissin' Ooh, ooh, ooh, ooh, what we've been missin' Love, amen Love, the Magnífica voz y profunda la de la cantante Carmen Macri, una de las grandes mujeres del jazz. Y ahora le toca el turno a la poesía en la música. Hemos escogido al poeta catalán Joan Salvat Papasei, el escritor vanguardista que se carteaba con Marinetti, quien murió a los 30 años de edad dejando en su obra... Un claro reflejo de todas sus etapas como joven anarquista, poeta erótico y cronista popular. Se convirtió en el máximo exponente de la primera vanguardia en Cataluña. Fue un poeta que no quiso dejar en el olvido el cantautor Joan Manuel Serrat. Si jo fos pescador Pescaria l'aurora Si jo fos caçador Atraparia el sol Si fos lladre d'amor M'obriria les portes Si fos bandit i millor Que vindria tot sol Els carcellers del món No em sabrien mai l'ombra Si fos lladre i vendit No em sabria, no Si tingués un baixer M'enduria les enoies. Si volien tornar, deixaria enllorskos. Si volien tornar, deixaria enllorskos. I en faria fanals per aprendre'n de no. Pues seguimos con la buena música y nos vamos a la sección de canciones dedicadas a esta estación, la de otoño. Vamos a escuchar a continuación un bello tema Llueve sobre mojado, interpretado por Cito Paez y Joaquín Sabina. Lago sí de la cola del cine el padrino 2 le ha decepcionado los violadores huyen de los jardines yo he sobre mojajado bla bla bla bla bla bla bla sue niño sequedo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 Unos prefieren los conciertos festeros. Y otros las entradas de moros y cristianos. Unos ven amanecer en los cuartelillos y cávilas. Y otros madrugan para ver el alardo de arcabucería. Pero coincidimos en una cosa. ¡A todos nos gustan las fiestas! Ifa. Expo Fiesta, la feria nacional de las fiestas populares. Boatos, moros y cristianos. Expo músicas... Fiesta, del 8 al 10 de noviembre en IFA. Si te dicen que ese coche es como un golf... Si te dicen que ese coche es como un golf, como un golf, ya lo sabes como. Como un Golf, no es un Golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con my MyRenting. Segura todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada cuatro años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y vieja Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. tele Teleelch Radio Marca. ...101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo hemos dicho al principio de este programa... Tenemos con nosotros la tertulia con los periodistas locales, eh, vamos a hablar del debate electoral, de esa campaña que no queremos nadie, de esa repetición de elecciones, de las encuestas, de los resultados, en fin. Y también tendremos eh, algún tiempo para hablar de lo que vivimos ayer aquí en Elche y es que se encontró... Una de las entradas del refugio de la Guerra Civil Española que hay bajo el mercado central. Bien, pues para hablar de todos estos temas tenemos con nosotros a nuestros compañeros Gaspar Macía. Muy buenos días. Hola, buenos días. Buen día. A Pablo Serrano. Buen Muy día, buenos bien. días. buen día Y a Pedro Soriano. Hola, buenos días. Bien, pues vamos a comenzar eh, por el principio. La campaña electoral, ¿cómo la estáis viendo? Y oyendo. ¿Qué? <risa> Pues bien viéndola muy poco yo por lo menos el debate sí porque inevitable no ir a, a esa hora a ver cómo llegaban los los líderes en sus respectivos vehículos y eran recibidos por la presidenta de la academia de la televisión que debió de cogerse algún catarro otoñal porque la muchacha pues ibaban un look bastante atrevido para el tiempo que para el tiempo que hace en madrid Lucio brazo Lucio brazo el... empresa, sí muy, muy y en el foto quedó muy bien también Pero... empezó el debate la verdad es que yo ya cuando llevaba 45 minutos y veía que mi sentido del voto no me cambiaba pues dije ya por pues veo que lo que queda por pues no me no me va a hacer cambiar mi sentido de voto así que me pasé a ver una película <risa> bueno no te dormiste hubo quien no. sí se durmió Uh, sí, chacera. bueno, ahora gente que lo durmió porque empezó a las 10 y duró dos horas y media o así, luego incluso hubo declaraciones para comentar un poco el debate Yo creo que, bueno eh, estaba viendo una campaña electoral muy pues, muy discreta, yo creo que nadie le está prestando atención, de hecho si vemos las imágenes de los grandes meetings no está viendo la cantidad de gente que había antes, ni, ni estoy haciendo en los mismos sitios, yo creo que los candidatos pues están yendo a así estratégicos grandes y así donde se les puede bailar algún escaño y bueno sí que creo eso que que sí que el debate electoral pues sí que tiene su función y creo que sí que puede puede haber cambios de en el voto sobre todo en el espectro de derecha que bueno pues vimos una una derecha que estaba bastante enredada entre sí. Y bueno, pues luego a Paulleges también eh haciendo sus propuestas y pero es ese también un poco pues bueno, aguantando el aguantando el cebarrón porque todo suena por cómo era estaba previsto hace el presidente en funciones. ¿Y Gaspar, cómo la viste? Bueno, tú? yo creo que básicamente el, el, el, el debate fue sirvió para una cosa, para darle ya categoría de primera estrella a Bascal que no había salido hasta ahora ningún debate de este tipo y creo que fue el triunfador de la noche porque, bueno, no es que dijera nada que no nos supiéramos, yo creo que incluso estaba más moderado que de costumbre. Pero bueno, eh, ahí eh, al verlo junto a los líderes de los demás partidos, pues se le dio una carta de naturaleza a la extrema derecha que no tenía en ese tipo de acontecimientos. Entonces, también es, es un poco de extrañar que ni desde la derecha ni desde mm. la izquierda le rebatiesen argumentos y las falacias y las mentiras que soltó en algún momento. Bueno, como todo el mundo también soltó las suyas, parece que no entraron muy a tra al trapo. Pero bueno, en principio, bueno, al final, esto cada uno dice como la, al en las elecciones que todo el mundo ha ganado, dependiendo de la lectura que se haga. Fue un poco tedioso, fue un poco pff, la sí, tercera parte. Sí, forma el formato es... <ríe> Muy, muy encorsetado Sí, sí, sin preguntas eh, es que no... Claro, eso no era es un debate, los debates a la americana y a otros países, mm. pues los periodistas tienen plena libertad para plantear mm. sus cuestiones Y bueno, ahí es donde se ve cada uno... Sí, pero si aquí se... presentas un debate de, en esos términos, a ver quién va Pero seguramente irían los terceras o cuartas filas en todo caso Pero o sea precisamente que... por lo que está comentando Gaspar Con la cantidad de bulos, noticias y barbaridades que se dijeron Pues hubiera venido bien contrastar pues sí, con datos sí. y poner a la uh -huh. gente claro, entre luego, la espada la pared eh, Luego los periodistas eh, lo, en fin, lo hicieron en el mismo en el mismo momento el directo Y luego posteriormente en los análisis que vimos al día siguiente Se desmentían datos de unos y de otros Pero bueno Eh, yo creo que en ese momento era para haberle plantado un poco cara, yo vi un poco la actitud esa de Pasota de Pedro Sánchez respecto sí, bueno. a los demás y tomando nota ahí ¿eh? como diciendo, la compra yo no va... <risa> esto no va conmigo, <risa> también me pareció un poco que bueno, no ganaba nada por ser tan desdeñoso con la... Sin embargo, luego hay encuestas que dicen que fue el claro ganador del sí, debate. O sea, que aquí porque, a ver ¿qué, nos gusta? No ¿Qué, decir, que, final, qué le gusta al público, claro, ¿no? Que entres pero, al trapo o que pases de todo. De, no depende en es qué periódico que... preguntas. Claro, sí, que depende de, yo, de las encuestas. Pues, claro. sí, sí, sí, Bueno, de todas formas, Pedro Sánchez salió bien del debate mm. porque, bueno, todos iban contra él. Mm. Y, y, bueno, habrá que ver la estrategia que hizo de desmarcarse activamente de Podemos... Pues, ¿qué le va a dar? Aunque bueno, todos sabemos que lo que son eh, rencillas y, y desencuentros en la campaña electoral luego pueden ser eh, perfectamente una Pe grande hermandad política Pero lo importante acuerdo. es quienes vieron el debate, eh, menos mal que pusieron en la pregunta clave al principio eh, ¿qué harían para desbloquear la situación actual? Y sobre la política de pactos, ¿vosotros os quedó algo claro? <risas> que sigue sí, igual todo. Que siguen sí, todos en sus treces y que Como esto no lo remedia nadie, bueno, y no lo puede remediar nadie más que el voto. O sea, y el no. voto parece que va a volver a ser, un, ser el mismo. una fotocopia del, claro. del voto que tuvimos en abril. Es que, es o sea que Claro, es que aquí todo el mundo, o sea, los líderes están mirando a un lado y a otro. Es decir, eh, el PSOE está mirando a ver qué puede rascar de Podemos, que parece ser, que según la encuesta no va a rascar mucho, y está intentando rascar de Ciudadanos, que va a bajar según las encuestas, pero que parece ser que el PSOE tampoco lo recupera mucho. Y, y, y Pablo Casado está viendo a Vox, que está crecida, y que por eso tampoco entiendo por qué no entró a, a, a rebatirle argumentos y a demostrar que son una derecha más civilizada internacional, Que, que Vox y que, y que, bueno, también es verdad que está atado de manos porque pactan con ellos en mm. gobiernos regionales, con lo claro. cual... Sí, no, sí. Sí, <ríe> sí, lo dijo Pablo Iglesias, sí. lo dijo muy bien. Y Le Vox, dijo, y Vox. Aquí, de, aquí discuten claro. mucho lo, la derecha, dice, pero como puedan sumar, suman claro, y enseguida claro. se ponen de acuerdo, o sea, eso claro, está no hay... Lo que pasa es que, por suerte o desgracia, pues, según quien lo mire, Pues parece que eso no va a suceder, que la, que la derecha, sobre todo por claro. el problema de Ciudadanos. Y yo me atreví el otro día, en otro debate aquí en esta casa, pero ahí en el sótano, a decir que igual una salida podría ser una abstención de eh, Ciudadanos. Modelo de, que hemos tenido en elche en la pasada legislatura, ¿no? Proponiendo temas a la hora de eh, redactar los presupuestos y con la abstención de Ciudadanos. Pero es que, claro, ahora yo no sé si con los diputados del... Del Partido Socialista. Y lo que va a quedar de Ciudadanos sería suficiente para llegar a ese acuerdo de mínimos y que este país tuviera una, esta, entre comillas, una cierta estabilidad... Sí, ves que ya, sí, sí, que claro, y y más que... cuando saca una piedra Allí en el debate, este hombre Yo no sé quién le sí, asesora además, la imagen Dijo que era un adoquín y, y era un trozo de, no acera, no sé de lo... acera Porque lo sí, era que... En mis y de Barcelona no, así, un de bien negro y un, trozo, ¿eh, un, ¿no? un, un trozo de acera después de haber sacado un perro previamente Para hacer <risa> su imagen más simpática Y demás Que sí, como comenta Pedro pues yo sí, yo Los que... memes se los llevó todos Yo no es un poco la imagen de desesperación De qué hacer para frenar la sangría de votos Que se está yendo a Vox y precisamente también, eh, pues, con lo que comentaba Gaspar, sí que vimos un PSOE muy desdibujado, eh, proponiendo pro políticas pues más propias de un partido pues más de la derecha, ¿no? que no, no va a captar votos de, de la derecha porque se está viendo de quién está cogiendo los votos de Ciudadanos. Parece priori que sobre todo Vox. Por lo tanto, eh, yo creo que no se entendió que hacía... Vox y el PP también. Sí, está Vox el PP, sabiendo, ¿no? pero, pero al final si ves la bajada importante de Ciudadanos sí. y la subida importante de Vox... A priori en las encuestas parece que es de de vos donde más está cazando de, de ciudadanos. Sí. Por eso digo que no entiendo tampoco eh qué le valía al PSOE hacer ciertas propuestas y demás que le colocaban más pues peleando por un nicho de en el espacio de la derecha que no pues con lo que con lo que a priori debería buscar socios si quiere si quiere gobernar porque como estamos viendo vamos a estar la misma situación incluso más complicada porque como ya soy después de las elecciones de abril La sentencia del Prusés lo complica todo, como dijo Gabriel Rufián. Y ya veremos si los independentistas catalanes pues están ahora dispuestos a al menos a tenerse si es, si es que ellos lo se si lo pueden permitir por su electorado. En ese debate electoral, precisamente, eh, ¿qué os pareció las medidas que anunció el presidente en funciones, Pedro Sánchez, el candidato socialista? Bueno, pues yo creo que él... Una, una parte que tuvo que fue que, que, digamos positiva fue el que presentó una serie de propuestas que bueno, para que la gente se enterase un poco de que iban tal, se sacó ese segundo hice alguno lo comentaré el conejo de la chistera de Nadia Calviño vicepresidenta, pero bueno, eso aparte de un guiño al sector más femenino de, de los votantes y, y económico y económico, económico todo, también, la Unión Europea también. Era una cosa que pues, bueno, en el electorado, digamos, básico de la gente, la mayoría de los votantes, eso tampoco cala mucho, pero bueno eh, las propuestas en, en tema de salario mínimo seguir subiendo, las uh -huh. pensiones todo esto, pues bueno, o sea, se han repetido ya No, no, yo creo... me refería a las propuestas de Cataluña, que decía sí. que quería ¿Tú? endurecer en el código ah, penal Sí, eh... y tuvo un desliz cuando dijo que él traería a sí. a, a sí, España, sí. y ya el propio interesado salió ayer a replicarle, es decir Y en eso creo que tiene razón, mira que me cuesta. Eh, un presidente de gobierno no trae a nadie, a, son, claro. son los tribunales, son los jueces, son bueno, las órdenes, la, claro. la euroorden de extradición. Que un tribunal donde está acepte, es, ese es el sí. mecanismo, vamos. Es que Claro, al final, to, como vamos Vámora va a ser el eslogan, el es eslogan eh, Al final, el presidente saltó el suyo, igual mm. que el otro eh, el casado ciudadano, se re, repitieron y hasta la saciedad de que había pactado con Torre y tal, cuando cualquier persona mínimamente interesada se da cuenta de que eso es una, mm. una mentira, una fake news como una casa, pero bueno, va a base repetir, como aquí cada uno se dirige a su parroquia sí. para conservarla lo primero y luego intentando con algún mensaje adicional captar de, de, de otras se parroquias. Se refieren en Gaspar a la pero, Diputación de Barcelona que solo tiene Esquerra Republicana clavado con una espina donde han plantado el PSC que... con Junter Cataluña. Y entonces, sí, dan... en otro, en otro claro, momento, es, es que claro. las estrategias políticas a corto plazo y a plazo local y, y locales también. y provinciales son tan extrañas, a veces dependen de los propios políticos sí, que están que personas, se sientan allí las personas, las, las claro. personas y, y yo qué sé, la política hace extraños compañeros de viaje, sí, ¿no? De hecho lo vemos con Ciudadanos que se mm. tiene pactos a un lado y a otro. Mm. Frente a la rigidez para mí suicida de, de su líder nacional de no cerrarle la puerta a cualquier pacto en el PSOE, hemos visto como luego a nivel mm. local y regional pues se han, se han establecido pactos entre ciudadanos entre ciudadanos y mm. PSOE y bueno, pues está funcionando entre ciudadanos y PP, es decir, que al final hay que ver la coyuntura y la situación en cada en cada demarcación. Sí, y no, bueno, pero está ahí, ahí bien, o sea, lo peor de Ciudadanos, yo creo, lo que le está llevando a la debacle es el pacto con Vox, o sea, y en Europa ni que aparezcan, porque vamos allí en el ¿sabes? Parlamento Europeo en Bruselas, cuando los ven, dice, pero vosotros, ¿qué estáis haciendo? que estáis a...? Ayer se despidió Juncker... Y con unas palabras de, bueno lo último dijo fue viva Europa, pero antes dijo que no se dejasen atrapar por los nacionalismos estúpidos por eso que es ah. que incluso en el debate que vimos eso no solo nadie le respondió a Bascal, sino que pues, ni siquiera por intereses propios, que decir al final estamos viendo una cantidad de barbaridades en directo en prime time en esta, siendo capaz, sí que hubo una respuesta de podemos con el tema catalán o incluso de la guerra civil, que sí creo que le puso en su sitio a Bascal. Pero sí que es cierto que no hubo ninguna, como ya se ha no. comentado, por parte ni de la derecha, porque les conviene votarlo, eh, votar juntos para, para poner gobiernos, y tampoco desde la izquierda. Entonces, al final, también entiendo que es una situación difícil la de combatir un poco la extrema derecha en estos espacios, porque si le rebates con datos y más va a reforzar a su lectora. Y ellos lo que quieren es plantar su relato, su, su idea, da igual que sea Ajá. falsa, sobre que esté sobre datos falsos que la van a... que lo importante es que cale, ¿no? Como hizo Trump. Y si, y si entras al trapo, pues te enfanga, supongo. Entonces, yo creo que es un poco una situación compleja el, el, el contrarrestar. A, el, a mí me, gusta. me gustaría que me opinarais sobre por qué sube Vox, porque aquí hemos dicho que es porque Ciudadanos eh, ba baja por los bandazos que ha dado Rivera... Eh, lo, lo estáis comentando pero las encuestas están reflejando que por lo ocurrido con la sentencia del procés y por lo ocurrido con la exhumación de Franco quizá todos estos mmm, acontecimientos han han dado un vuelco en las encuestas o han mm, movilizado el voto de la sí, extrema derecha por, porque sube de momento en las encuestas vamos a esperarnos el domingo a las 10 claro, de bueno, la noche sí, que ese será otro es cantante hay analizar. encuestas que hablan de que tampoco sube tanto mm, Pero vamos, yo creo que tanto el proceso como lo de Franco son cuestiones viscerales y yo no sé hasta qué punto han llevado al cambio, a la Sobre derechización, de Franco, hacia la extrema derecha a votantes de, de ciudadanos que se supone que eran Dentro. de centro, más o menos, o del Partido Popular, que es la derecha eh, moderada. Entonces, no, no, no lo sé, o sea, yo mmm, no sé, dudo la mayor, o sea, que no sé, el domingo hablaremos de si sube Vox, bueno, aquí hablaréis el, el miércoles, de si ha subido Vox o no ha subido Vox. Yo creo que lo de Franco no, no ha influido mucho, porque al final es una cosa que no influye tanto, y, y ya vimos en la puerta de los caídos quiénes eran los cuatro que están protestando. Sí, creo que lo de Cataluña sí que ha influido, obviamente, que al final Vox es una reacción a un proceso, ¿no? de, de años, no solo de estos último meses, sino pues de pues luego el feminismo, de ciertas eh, colectivos sociales, pues que son un poco contrarios a pues toda la idea tradicional ¿no? de familia tradicional, Unidad España y demás que defiende Vox, y entonces, y no solo eso, sino también una recomposición de la derecha que, por ejemplo, con el, la Agurte del del PP y demás, pues al final la gente que quiere pues un partido de derechas que le bajen los impuestos, que lo que propone Vox, que bajen mucho los impuestos, y este tipo de medidas, ¿no?, y alguna privatización. Entonces sí. también es una recomposición en el espectro de derecha, que bueno, que antes estaba en el PP y quizá en parte en Ciudadanos, y ahora, por pues, la sucesión de, de los hechos y el escenario de crisis, aunque que queda pues ha hecho que ese voto de cabreo se transforme pues en un voto sí, mucho pero, pero menos. Sí, pero que son los cabreos, los que les gustaría ver la legión en las calles de Barcelona, ahora, y, no, y, todos, y todos van a votar a Vox. No, que irán medidas más drásticas con algún muerto, porque de momento afortunadamente no se ha producido sí, pero sí, si pero tú, que tú todo... eh, reacción, acción, acción, reacción sabes que al final esto acaba en sangre o sea, sí, sí, si entonces, esos cabreos propuestas... son los que ya han pasado su voto a vos, yo es que creo que Que en eso... Pero por eso te voy a comentar también el tema económico. Bueno, decir, eso que, sí, eso que, puede haber que, algo... Que a ver, a ver Vox está muy, obviamente lo mediático porque propone, pues, y historias la homo... la... como Trump, pero Xenofobia pero también. luego hay cosas que es el, la parte económica, que claro. es un discurso es que... muy, muy Hasta... liberal de bajar de impuestos. Claro, o sea, lo que dijo así, de las ¿no? manadas, vamos, panotas, ¿no? O sea, ah, la que bien, la mayoría pues. de las manadas son extranjeros, ¿sabes? Sí. No. Sí. O sea, Bueno, claro, y lo que, que nos favor. cuesta la sanidad universal, también dijo, sí, no sé cuánto, baile da, de las, las autonomías so, se no, lo foia pura y dura. En el en el Brexit, en la campaña del Brexit se vio como se como se genera todo este tipo de de noticias falsas que al final la gente las toma como ciertas, mm. de hecho luego los propios el Farage este y otros que mm. impulsaron el Brexit reconocieron que los datos que habían dado eran todos uh, pues como trampas, de trámites, pero bueno, no les importa. Entonces, aquí se trata de un electorado cabreado, que no que no medita mucho y que ante ve disturbios en Barcelona, que por cierto, mucho menos de lo que se producen en otras ciudades como en París y Berlín cuando hay una estampida de estas y están de forma permanente. ¿Cuánto tiempo han estado los chalecos amarillos en París? Va más de más de, varios meses de que va quemando y tal y bueno, pues y aquí se queman cuatro contenedores, se levanta unos cuánto grado Quine. Y, y, y claro, y quiero decir que aquí todo el mundo ya quiere sacar el ejército a la calle, tranquilos, porque hasta ahora las fuerzas uh -huh. del orden público han, con, han mantenido bien, a pesar de que sus jefes eran los primeros que jaleaban a los, a, los, a los de la revuelta, pero bueno, se ha controlado la situación hasta ahora, van a seguir con su historia porque la estrategia del independentismo está bien montada, está bien haya unas unas bases que se movilizan enseguida y tal. Entonces, pues bueno, tampoco ha pasado aquí ninguna cosa extraordinaria. Entonces hay que ir modificando, o sea, modulando la respuesta. Pero eso, indudablemente, crea un malestar en el resto, tanto en Cataluña, pero también en el resto de España, que parece que se vaya a desmembrar de un día para otro. Entonces, bueno, hay gente que sí, que piensa que la mano dura es lo que hay que aplicar. Y por eso, pues, buscan una opción y Vox aumenta ha modulado un tanto su, su mensaje incluso ha entrado en un tema económico en el que nunca había entrado porque de hecho la campaña sí. anterior fue la unidad de España sí, sí. No, también, también, dijo pero... de las autonomías que nos gastaban no, ver... no, 90.000 millones yo, yo, barbaridades yo creo que en el debate no se moduló, puede ser que esta semana... No, pero me bien, refiero no. a que ya era un poco decir nosotros que, en fin, aparte del mensaje de la patria que por cierto... Mm. Pablo Iglesias lo sacó varias veces, los patriotas, la patria, <ríe> o sea, sacó, yo creo que muy intencionadamente mencioné eso. Pero bueno, al final pues van con su estrategia de mostrarse que son los defensores de la patria, de la unidad y tal, pero de hecho ayer estábamos comentando antes de abrir que en el debate de TV3, que estuve un, un rato viéndolo, el portavoz de Vox, decía que ellos re rechazaban categóricamente el fascismo, el, la, la xenofobia, el no sé cuánto, no sé quinto y tal, y que dijera eso del partido, estaba sí. mintiendo y tal y cual. Es decir, que están intentando lavar la imagen para ofrecerse con una derecha, derecha, derecha, eh, pero con un mensaje, por ejemplo, el mensaje económico, los expertos al día siguiente dijeron que si se aplica la política de sí, Vox, sí, es que España la... entra en quiebra, pero dos días después. Es decir, que bueno, saben que no van a gobernar directamente, pero van a estar... Pero tienen ahí. un filón. Pero y, va, claro, tienen un filón. ¿Y como ciudadanos os preocupa ese mensaje que están dando los partidos, sobre todo de la derecha, diciendo que se avecina una crisis económica y que es solo el Partido Popular el que sabe gestionar esa crisis económica, que voten al Partido Popular? Sí, sobre todo Rato. Sí, <risa> Lo gestionó, y gestionó muy bien la crisis económica mm. en beneficio bueno, propio. ¿eh? De entrada, tampoco es lo de la crisis económica. ¿verdad? Hay un, un pequeño estancamiento, una ralentización, pero es que la economía capitalista, o si queréis de libre mercado mejor, eh, es así. Un poco tiene su, sus altibajos por sus ciclos ya tenemos a un tran ahí que vamos, se hacen el Impetman ese y lo echan ya porque cada vez mañana que se levanta y desayuna cosa diferente pues se le ocurre una idea peregrina, nos tiene se nos tiene fan invadir un país, como decía. Nos no. tiene nos tiene ah, bastante idea con la política la política arancelaria, pues eso que tiene, no sé a quién voy a decir que España tenía que ir allí a Washington a, no, que tiene que ir a la Unión Europea, pero usted, claro. nosotros estamos fumando parte de, de una entidad supranacional como es la, la Unión Europea y es quien tiene que plantarle cara al Trump vamos y, y decirle que bueno pues arrieros somos y en el camino andamos no entonces claro todos esos ahora los Estados Unidos están tomando posiciones en el norte de Siria para controlar el petróleo siria es un productor de petróleo bastante importante los vaivenes del mercado petrolífero también afectan de momento las renovables están muy en unas costas muy bajas y seguimos dependiendo de los de los combustibles Eh, derivados del petróleo entonces bueno eh, eso también afecta a la, a la economía o sea hay muchos factores que, que, que afectan o sea, creo que vamos a un periodo de cierto estancamiento no O sea pero decía hablar de una crisis crisis crisis la del 29 y la de y la El última que pasamos bueno ya lo veremos al final las crisis o acciones económicas pues se pueden solucionar de varias formas la o sea, que habrá que ver si Quién pide una reforma laboral más dura o más reformas económicas de ese tipo y quién lo pagará. Que eh, el incentivo al consumo también es una manera de atajar de atajar las crisis, eh, pero de esa nadie habla, no sé. Sí, bueno, de todas formas, eh, hay que lo, lo preocupante no es que venga otro, otra sino cómo se va a gestionar. No, exactamente, sí, sino si no, vamos a tener va a más recortes. Entonces resulta que aquí estamos, habíamos eh, vuelto a... a a tener el ladrillo como referente. Entonces, aquí no, no, la construcción se está retirando que era el motor económico, tal. Es que si la construcción era el motor económico, mal vamos. Y, y el turismo también. Y el turismo se está se está resintiendo aún más, es decir. No, no, el turismo en Alicante, ¿no? El, las expectativas bueno, de vuelos del vosotros aeropuerto. ¿Vosotros pensáis que el general, turismo, el sector turístico es lo suficientemente potente como no, para crear buen no, no. empleo no, a nivel nacional? Eh, es sí, eso, bueno, la primera ver, industria el, nacional. Pero, ya, o sea, pero, pero no es un poco de pavo, ¿eh? o sea, vamos a ver. O sea. Que nos trae muchas eh, consecuencias claro, negativas. ¿qué, ¿Qué pasa con el turismo? Que ahora poco que eh, Turquía se estabilice, que los países del Mediterráneo, tipo Croacia, Macedonia, todo esto, pues eh, estén claro. también tranquilas, que tampoco tienen mucho problemas. De, pues, bueno, los vaivenes turísticos sabemos lo que son. Y si Egipto consiguiese estabilizarse, cosa que dudo, o Túnez y tal pues el turismo se iría hacia allá buena parte, porque España coge mucho turismo de esas zonas que están son inseguras. Entonces, son coyunturales, eso está bien. Pero lo que quiero decir que, al final, en estos 10 años desde que empezó la crisis, ¿qué ha cambiado en el sector productivo español? Si no hay una industria fuerte, sea la tradicional o vinculada a energías renovables, sector tecnológico y demás, pues vamos a seguir en un marco de precariedad, ¿eh? Claro. Pues, y sobre todo en nuestra zona, de turismo, pues sí, mucho turismo, mucho trabajo, pero claro, trabajo claro. precario y bueno ¿Y pues condiciones de vida temporal duras y difíciles, sobre todo para la gente joven y para las mujeres que son los colectivos más vulnerables eh, claro, al final, en nuestros aspectos. El problema es que la gente dice, o, el, el, o, el, o trabajar a, a salario, un salario, eh, en fin, ya sabemos cómo son los salarios, más en nuestra zona, eh, bajos con escasa protección o nula si es que trabaja en la economía sumergida eh, eh, o trabaja en el sector del de del turismo o en el emprendedor entonces emprendedor todos sabemos cómo están los autónomos que pese a las mejoras que se han introducido eh, es una heroicidad hoy montar un negocio con las trabas que hay el, los niveles impositivos y, y, y que uno eh, no asiste una como debe existir una ley de esas de la segunda oportunidad que se llama que si uno fracasa en su primer intento pues bueno, que tenga una ayuda para salir adelante y que no esté lastrado toda su vida por ese primer intento que lo ha hecho mal y se queda con deudar en los bancos y los bueno, pero, que tal. pero si no tiene capacidad para Entonces, ese primer claro. intento que tampoco se meta porque yo hay gente que se mete en historias que sí. no, como dices, que abren sin ningún tipo de plan que luego lo ves cerrado a los medios, joder, es que ¿para qué lo abres? Si claro. si vas a abrir un taller de calzado con una economía sumergida porque no puedes pagar a la gente nada ¿Para qué lo abres? No, hay que hacer, hay que ser emprendedor en, en Internet, eso cuesta muy poco. <risa> cuesta poco, sí. Poner la marcha poner la eh? marcha una cosa, poner tal, que no signifique inversión y demás. Claro. Y entonces, claro, como hemos hecho todos los que somos aquí, dos tres que somos periodistas, hemos hecho reportajes de, de empresas, por ejemplo, del Parque Científico de la UMH y tal, que se han llevado premios mm. y que están reconocidas, no sé qué, y vamos a la oficina y hay dos personas. sí. ¿Y esto qué? Dicen, no, somos nosotros, pero hay más trabajadores. No, no, es que esto lo encargamos no sé dónde, mm. lo fabricamos y tal, que bueno, es solo pero, un tema que, que, que bueno, es pero importante. Pero ya encargan, ¿no? O sea, que por Claro, pero lo importante, aquí, por ejemplo, a nivel del Che, es que tenemos una fábrica de que fabrica robots, una empresa de aquí. Bueno, pues hay que ver si parte de ese robot se puede hacer aquí que clave de los éxitos por ejemplo en Berlín y otras sí. ciudades están intentando eso, atraer a emprendedores claro, para y... que se fabriquen sus cosas pues las hagan las era, empresas eso, alrededor eso ya conecta con la falta de inversión en, en, en innovación en I, eh, bueno ayer no hubo un foro tecno, aquí de la pequeña para la transformación digital y hubo no, muy ridico. sesudas que han dicho que Que o se transforman las empresas o que, claro. o que van directas al precipicio. Esto, parece que, que una Por cosa... lo menos ves señales. No sé sí, pero si por ejemplo, de señales... ejemplo que nunca parece que nunca le he prestado mucha atención y es el, el sector auxiliar del calzado en Elche. Es un ejemplo de innovación y de, y, y, y, y de, y de diversificación. Porque hay empresas que están fabricando hebillas de zapatos y están fabricando también cosas de bisutería, por ejemplo, o empresas que fabricaban suelas y están fabricando pistas de tartán, de atletismo uh -huh. y tal, eso y, y han sido por su, o, o, o, en fin, otro otro, uh -huh. otros temas que no tienen nada que ver con su, otros artículos que no tienen nada que ver con su eh, planteamiento original. Uh -huh. Entonces, quiero decir que el empresario al final es, es innovador y mal es nuestra zona, pero me refiero que hace falta, la administración muchas veces en lugar de ayudar estorba Pero bueno, en cierta forma, si, se, si hay un plan de industrialización y de conexión del IMAX de Madrid y de la transferencia de, de conocimiento uh -huh. de la universidad a la sociedad y a la industria, pues eso tal. Pero me refiero, en estos 10 años eso se uh -huh. ha puesto en marcha. ¿se sí, pero todo? hemos y, escuchado y, y además, muchos planes, hemos escuchado muchos ah, proyectos, eh, distrito digital, etcétera, pero ¿todo esto ha funcionado o qué son? ¿Agencias de investigación? Hombre, formen, eh, ¿O en, son realmente chiringuitos? Sí, bueno... Solo por comentar lo que quería decir, que al final es otra cosa que vimos en el debate fue la no inclusión de una cuestión por ejemplo, el tema de la ciencia y demás, que bueno, pues al final lo que vos estamos hablando, ¿no? Esto de y más de más y, fuga de cerebros, de talento, que se va fuera de, de España porque aquí no tiene ningún tipo de, de ayuda. Nada, a ver, lo que comentaba sí que no es un chiringuito, o sea, el Instituto Digital no es un chiringuito, o sea, es un, una propuesta además en la que proyectos temáticos, la sociedad autonómica está vendiendo bastante dinero en ese proyecto elegante que en teoría o tangencialmente redundará el campus tecnológico, es una cosa que está sufragando Pymensa y el Ayuntamiento de Elche íntegramente, y eso es otra cosa que da para, para otro debate, pero que en este caso por lo menos son chiringuitos, sí que hay a nivel autonómico, hay un plan de la industria que además plantea para cada zona del territorio del tejido productivo eh, unas medidas concretas y para nuestra zona, para la comarca de la Vega Baja, medio virar lo poco se pues habla de la innovación y demás en el calzado, para salir también un poco de la histórica economía sumergida y de sectores que son poco tecnológicos o no han sido poco tecnológicos para cambiar precisamente esa reindustrialización que en teoría puede ser interesante sí, se se ser es creo que el otro día que ya había 43 empresas incluidas ahí en su distrito digital y que estaban en negociaciones con otras 15 o 20 y que bueno que parece que ya iban a pasar de la primera fase a la segunda de producción y, y, y demás, no sé A mí no me parece mal que por mm. lo menos lo intenten, ¿no? O no, sea... pero si eso está bien. El Distrito Digital aprovecha unas re-instalaciones que existen mm. para darles contenido. que pues, La ciudad de la luz esa, bastante dinero nos costó a todos. Mm. El fiasco que fue... Es pues eh... el, ¿Eh? el que se llevaron. El que costó y el que se llevaron. Sí, por eso que al final que está bien que <risa> se le un uso. Y de hecho, tenemos que empezar a <risa> pensar que Alicante el elche y elche era el alicante, quiero decir, las empresas que se instalan de fuera, miran todo el entorno y miran las, los servicios y miran las comunicaciones y tal. Entonces, pues bueno, empresas del parque de, de, o sea, del distrito digital que se instalan a Alicante pues también ten tendrán una, un, una proyección añadida hacia Elche y al revés las que se instalen también uh -huh. en el parque uh -huh. tecnológico. Pero bueno, eh, la apuesta tiene que ser decidida y tiene que ser que las empresas tengan menos, menos trabas para ponerse en marcha que no tengan que hacer infinidades de, de trámites y papeles, porque la famosa ventanilla única que el ayuntamiento mmm, lleva prometiendo, yo creo que desde el 79, <risa> aún brilla por su ausencia. Entonces, pues claro, uno tiene que llegar y presentar la papel, los papeles en una ventanilla que a partir de ahí se resuelva todo lo que tenga que resolverse sin ir mmm, mm. peregrinando por los distintos servicios y organismos oficiales locales, autonómicos, provinciales y nacionales. Eso, esa es la gran revolución que hay que hacer. Mm, eh, sacar la burocracia para que las empresas puedan empezar a funcionar. Porque muchas veces dices es que le faltan subvenciones. Yo creo un empresario me decía una vez, la mejor subvención es la que no existe. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque las empresas tienen que valerse por sí mismas y tienen que... Salir adelante las subvenciones, ¿dónde tienen que venir? Pues, por ejemplo, si hay que promocionar el, de un sector, hay que promocionar el suelo barato para que se instale la empresa, hay que favorecer, me parece bien, el que vayan a acciones exteriores, en ferias y sí, demás. Sí, la subvención que sea general para todos. Exacto, Porque para si tú sector. empiezas a primar a una empresa y otras no, pues claro, no, puede haber incluso... Y eh, competencias del leal, ¿no? O sí, sea... y, y, y que al final quien tenga personal para hacer la infinidad de papeleo que hay que hacer, pues lo podrá, ir con paciencia y una caña, presentar las instancias. Quien no, pues no puede perder tiempo presentando, yendo de un departamento a otro, y luego presentando la facturación, en fin. Que era un poco complejo y en eso no hemos avanzado. Quizás porque la propia maquinaria administrativa se resiste a adelgazarse entonces pues claro, eso a veces lo estamos viendo aquí en el ayuntamiento, pues qué pasa teníamos 1.800 empleados eh, bajaron un poco porque hubo tal, se fueron jubilando no se cubrieron las plazas y tal y ahora volvemos a uh -huh. incrementarlo quiero decir que al final yo entiendo que un funcionario que está sentado en una mesa no puede subirse una palmera al día siguiente eso está claro, pero hay tras bases de, de, de funcionarios de un de departamento a otro y mar ahora que se va A modernizar por fin todo el tema de informático del ayuntamiento, la, la economía digital y, la, y el ayuntamiento digital debe servir para que unos funcionarios de un departamento pasen a otro más necesitado. pero si volvemos a engrosar toda la nómina municipal, pues en fin no creo que esa sea la, la medida para funcionar. Sí, ya, bueno, nos ya hemos metido estamos, por otro sitio. Sí, no, pero ya que estamos hablando, no, por el sitio que quería meteros también, porque vamos a... a sí, no, a exactamente. metros de profundidad. A, a tres metros bajo el cielo. No, eh, como estamos hablando ya de las cuestiones que atañen a la ciudad de Elche con el Distrito Digital, con el Campus Tecnológico, con la Administración Electrónica, la Ventanilla Única, que os ha parecido lo que vivimos ayer? Eh, una broma... Eh, o un acontecimiento el que encontrarán el acceso ya al refugio de la guerra civil por la reparación de una tubería a Iwesda un feliz acontecimiento tendríamos que decir que afortunadamente se ha encontrado el acceso al famoso refugio y hayan sido unos fontaneros los que Los que lo encontraron, cosa que, bueno, siempre está bien, siempre, se hablaba mucho de los fontaneros de Suárez, no sé si os acordáis, que hay unos la, fontaneros la Moncloa, que sí, en la sí, sí, Moncloa sí. que se lo arreglaban todo, pero pues en este caso los fontaneros han descubierto en la entrada del refugio civil, al refugio de la guerra civil, y bueno, pues ya ya sabemos dónde está la entrada, y se puede entrar, y se puede ver lo que hay, y, y luego, pues ahora a ver qué hacemos con eso. ¿Pablo estuviste allí? Pablo, sí, sobre todo fue un feliz acontecimiento para el equipo de gobierno, que por fin... Lo pudiste ver, ¿no? En encontrado... las caras. Sí, sí, bueno, se ve ya. Y me consta que durante todo el día Quien estuvo al Focus Pimenta me envió a, al munícipe animado. Y es lógico porque, bueno, es una cosa que van buscando tiempo, que es otra un argumento, yo creo, que de mucho más peso para ellos para poder rescindir el contrato que no la afección del, del misterio... A perdón, el proyecto del Mercado del Misteri, y bueno, pues parece que ahora sí que están, si estas últimas semanas daba la impresión de que estaban más dispuestos a rescindir, pues ahora sí que tienen, parece, pues una cosa que sí que es patrimonio militar, que es BRL por la Binterremencia Local, por la ley de patrimonio valenciano, que ahora habrá que ratificar, que hacer efectiva, Y a priori con eso que coincide con el aparcamiento de Aparcisa, que es el principal kit de la cuestión, pues en, en teoría el intento ya tiene unos argumentos reales y de peso para poder... Claro, porque como tú estuviste durante todo el proceso, los bomberos bajaron, que creo que estuvieron una hora, recogieron las imágenes que le dijeron al alcalde, porque bueno hemos visto las imágenes también por eh, Teleelch, mm. eh, son galerías que pasan por debajo mismo del mercado donde se van sí, a poner. El... Y estamos hablando de cuántos metros, eh, de cuántos ramales. El, el refugio puneles. total tiene 78, 80 metros, pero bueno, eh, la parte que tiene dos ramales, una parte que va hacia la glorieta que cada eh, por donde está la cafetería mássol uh -huh. y otro que va hacia hacia el, hacia el río lo que pasa que bueno pues está tapeado a la altura de Carrera Animes, así que digamos que visitable o recorrible, si es que recorrible existe uh -huh. eh, Entonces... es la mitad aproximadamente o sea que digamos que hay pues, unos 40 metros o así de, de refugio que sí que se pueden visitar que <risa> está en buenas condiciones y bueno como ya uh -huh. se sabía pues es un pasillo con salas al lado que donde en teoría los refugiados que nunca afortunadamente utilizaban ese refugio pues se tenían que, sí. que o sea, esconder túneles ¿no? con habitáculos como mm. sí, el resto como, de refugios sí. las catacumbas sí, como el otro también que se descubrió antes cuando sí, se... estuviste tú, Gaspar, con Mercedes sí, Alonso ¿no? sí, bajamos ahí cuando se descubrió el otro de <risa> las ruinas, bueno, de, de los, los baños árabes sí, era, también iba hacia el río ...y ese lo cortaba... ...estaba también con uh -huh. hormigón... ...como he visto que está este también... Sí. ...en la zona del Carrer Mayor... ...por pues aquel... ...la obra de la pasarela... ...del mercado pues... Eh, ...cortaron ahí el, la salida al río... ...y por el otro lado... ...creo que se va... ...iba hasta las cuatro esquinas... ...o así uh -huh. más o menos... ...entonces pues este lo que pasa es que... ...este tiene un aspecto así de como de... ...de espina de sí, pescado uh -huh. ¿no?... ...así con uh -huh. al lado... ...y el otro del de, que vimos cuando Mercedo Alonso... Eran como Una capillitas así eh, cuadrados, ¿no? Pero bueno, la verdad es que eso, pues, que se puede visitar, pero no estamos como con refugios de, creo, en Cartagena y en Alicante donde mm. hay estancias más grandes sí. y se puede aquello presentar, mm. exposiciones y tal. Yo no sé si el de paseo pues de la Germanía, que creo que es el primero que quieren abrir, mm -hmm. existen, yo creo que tampoco hay estancias muy grandes. No, hay habitáculos. Para, bueno, eh, hay habitáculos bajé, igual te, más grandes hace, que aquí. Ahí hace tú. años, sí. Pues igual más grandes, Pilar, Ambrós, más grandes que aquí. Y los bomberos, sí. Claro, o sea, está eso, también en buen estado. Claro, por eso ese será el primero que quieren Sí, de hecho, eh, el, bueno, este, el refugio este que han hallado ahora, que está en condiciones similares al de Germania, es en buen estado. Uh -huh. El tema es que el de Germania parece que es el más grande y también es circular, por lo tanto... Ese sí que es musealizable. De hecho, la idea del ayuntamiento es musealizar ese, que sea, sirva un poco de interpretación del resto de, de, refugios. de refugios. Y es una cosa incipiente aún, pero este refugio... Había una ser, ¿no? Sí, sí, bueno. Eh, se pidieron, concedieron, sí. Este, este refugio sería más visitable que musealizable. Digamos que, como hay en Alicante, pues se ha creado un acceso, como pasa en Alicante en varios, para visitas guiadas los domingos o cuando se precie, pero que el principal sería el de Germania, y luego este, pues es sí, con grupos y demás. Este es ver la construcción, el tipo sí, de construcción sí, que sí. es, que Ajá. también tendrá un carácter pues bueno, para ver porque ahí parece ser que eso se modificó, se reforzó en el año Ajá. 56, sí, ¿no? 56. 56. Entonces, pues bueno, hay dos actuaciones, la original y la posterior, que se parece ser que después Ajá. de la Segunda Guerra Mundial Ajá. hubo un un interés por um, reforzar este Ajá. tipo de construcción por lo que pudiera sí, venir. Sí. Por cierto, que está también eh, miembros de Parcisa presentes en el momento de la exhumación del de de refugio. De sí. Pero estaban dentro, no, tapando no, no, no, la puerta no, no, no, para, para nada, que no, no, no entrara no. nadie. Eh, bueno. Pablo, eh, eh, quería comentarte eso, lo que viste ayer. Eh, tú viste la oquedad, ¿no?, de la tubería. Sí, de que... eh, ¿Se puede entender que hayan estado durante años excavando y no hayan dado es, con ese agujero? Es una de las cosas que todo el mundo se pregunta, pero bueno, pregunta también un poco pues a, a los técnicos y a la gente que está a pie de calle... A pie de calle, pues, con este asunto. Sí que es cierto que en esa esa zona eh, no se iba a excavar. O sea, no estaba prevista para excavar porque al final donde han excavado es donde saben que hay restos. Uh -huh. Entonces en esa zona no se han porque no hay restos. Y lo que había era zona de relleno, o sea, tierra, para que nos entendamos llanamente. De hecho, por eso cuando I was se empieza a hacer las obras, como hay solo tierra, después pues, se mueve rápido uh -huh. y, y cae todo hacia hacia el refugio. Ya, que no estaba excavada. Entonces, esa zona... O Está sea, la, la tubería, tubería no se de más. Otra cosa es si luego, que es lo que se puede plantear, si la empresa hizo o no por saber que en esa zona que había un refugio que está en los planos, que está en proyecto los planos de 2015... Ya sabía que esa zona había un refugio. Es que hubo un georadar, ¿no? Sí, se sí. No, no lo No, por eso claro, no, también, es también es verdad que estaba debajo de una tubería, sí. de la tubería grande. Esta sí, de, una de residual, ¿no? El agua residual. Claro, residuales. y entonces, pues bueno, fue cuando empezaron a excavar sí. debajo de la tubería. El tema es que con el cuando... georadar sí que se encontraron muros, ya queda, sí, que no queda, que daba a entender que está por la zona, que los planos y tal. Lo que pasa es que los ayuntamientos, pues... Según tengo entendido, por miedo a no romper nada de los refugios, o sea, de los refugios, de, de los restos, y tal, y que tampoco fue una gran intervención, pues, estuve probando, pinchando en sitios y no lo contaba. Entonces, a Ciudad la Bonaia West Dells a probar ya que sabemos que está por esa zona, aprovecha que pues los sí. maquinaria para... Hemos sí. vivido una auténtica serendipia sí, sí. porque, claro, como decía Pedro el fontanero, el fontanero. Bueno, el fontanero, el fontanero. arreglar la fuga sí, pues, es Una y, palabra muy digna sí, que sí, define sí, un oficio perfectamente Y estaban en esas funciones cuando encontraron el refugio ¿no? sí, en sí, ningún... sí, pues, bueno Igual que la dama se descubrió mientras desbrozaban mm, y, sí, sí. y un arreglaban agricultor, bancales, y dice, ¿no? por Un agricultor el que descubrió la dama Una tierra de Sí, y, sí, sí, eh, ¿estuvieron los de Aparcisa? ¿Dijeron algo? Pablo. Eh, no, bueno, yo me entré a posterior, nos entramos a posterioridad algunos de que habían estado Aparcisa, bueno, había mucha gente, había técnicos de OS del municipales, bomberos. Madre mía. Representantes Concejal municipales, concejales, sí, sí, ha sí, vecinos curiosos. Y se ha comentado que por ahí había alguien que era de Aparcisa, entonces, pues sé que estaba como con no toquéis mucho por ahí. Y ya veremos en qué acaba esto. Parece que ahora sí que se vislumbra si el invento no quería no demora más allá de 2020 el tema de el mercado a ver si sí o si o no pues parece que esto podría acelerarlo. Estamos pues, tenemos sí, que dar que la sea, bienvenida ¿no? a quienes nos siguen por Teleel, estamos en la tertulia, mm -hmm. hemos analizado mm -hmm. en los primeros en la me primera media hora el debate electoral, la campaña electoral, los resultados, las encuestas de estos nuevos comicios que se repiten el 10 de noviembre con eh, Gaspar Macía, Pedro Soriano, Pablo Serrano y en la última recta final del debate estábamos mm -hmm. de esta tertulia, estábamos comentando lo que ocurrió ayer y es que se encontró el acceso al refugio de la Guerra Civil Española, bajo el, ese refugio que hay bajo el mercado central. Se encontró por casualidad por una reparación de unas tuberías de aguas residuales. Estábamos hablando de cómo fue el hallazgo, de cuánta gente había allí, y Pablo Serrano estaba comentando que estaban los técnicos incluso, que había algún representante de la empresa Aparcisa. Y ahora quería saber qué pensáis vosotros que pueda ocurrir después de este de, de este hallazgo? Pues yo creo que lo que ya habrá ocurrido esta mañana a la hora de empezar el turno de trabajo de algunos abogados que habrán estado leyéndose la ley de protección de, de este tipo de, de hallazgos, cómo puede afectar jurídicamente a que sea base sostenible para la cancelación de un contrato ya firmado entre una empresa y el Ayuntamiento del Che. Me imagino que de las dos partes esta mañana ya se habrán puesto a estudiar a ver esto, qué consecuencias jurídicas, me refiero, puede tener. ¿Esto puede desbloquear perfectamente ya bueno, el proyecto? Bueno, yo, yo no lo sé, o sea, vamos a ver, yo creo que esos abogados son los que se van a enterar con pelos y señales de cómo afecta esto, porque es, porque es importante, vamos, porque no es un hallaco baladí, una vez que ya se puede entrar, ya se puede medir, ya se puede uh -huh. eh, catalogar... ...no es una entelequia que estaba ahí... ...que nadie sabía por dónde desentraba se, ...se sabía que estaba ahí, pero pero no... ...ni se sabía que, en qué condiciones... ...ni en qué condiciones, efectivamente... ...entonces pues eso es ahora mismo... ...fuente de trabajo para las dos partes... ...ver sí, esto cómo, que, cómo afecta... ...y hay que tramitar el, el... ...la declaración de bien de relevancia local... Que, ...que en este caso va a ser más fácil... ...porque ya viene dada por la ley de protección... ...del patrimonio valenciano... ...que incluye todos mm. los restos... ...de la guerra civil dentro de esa catalogación entonces pues bueno yo creo que el ayuntamiento deberá iniciar ahora el expediente y sancionarlo consellería ¿no? y con eso pues se supone que se añadirá mal azúcar al, eh, o sacarina al, al café eh, para, no. <risa> para, para, para presentárselo a A Parcisa y decirle que bueno, que ya sí que definitivamente ya no sé, Para. porque no hay un, ya no era un intangible como sí, lo del ICOMO, sí. el ICOMO era un intangible, es decir, es que si no, si dejamos de hacer esto, puede ser que mm. ICOMO nos retira el misterio, y no, si no se aplican mm. medidas correctoras, si es que tal y si es que cual, pero aquí existe ya una prueba física. Porque los restos hallados... el misterio vamos a oír hablar poco ahora. Claro. claro los eh, lo restos arqueológicos, la consellera ha dicho que no tiene interés suficiente como para paralizar el proyecto. Pablo, Aquí, eh, sí. el alcalde estuvo todo el tiempo allí. Sí, eh, sí. ¿Hizo declaraciones a la prensa? Sí, comentó todo. Bueno, habló con los técnicos, con la arqueóloga de West Delchy, con uno de los técnicos municipales que bajó. Y pues básicamente lo que se estaba comentando, ¿no? Pues del de, tema de técnicamente cómo está, longitud... Y esto que, obviamente, pues él tampoco quiere... No es hombre de alzar las cámaras al vuelo, ya. aunque se le viene en la cara, que no quiere rescindir nos, ya... Nos puso pe, fecha para anular pus, el contrato. puso al mismo nivel que será determinante. Fue lo más explícito que dijo, que será determinante el encuentro el refugio para rescindir el contrato y pensaría en un proyecto municipal uh, claro. alternativo de Mercado Central. Global. Y, y, y, por cierto, el para tramitar BRL es cosa municipal. Se quiere decir y temas urbanísticos como este tendrá que ser a priori creo refrendados en el pleno municipal que habrá que ver también las posiciones ahí si se vota en pleno mayoría bueno, hay una mayoría, no. hay una mayoría lo, cuanto claro, pero que estas gestiones creo que se tienen que aprobar eh, por unanimidad y Pues si sí, va bueno, a ser determinante, si esto eh, empieza ya eh, realidad, igual, igual mayoría, el creo. final claro, de un largo proceso, proceso no que para que desbloquear el proyecto, ¿creéis vosotros que llegan tarde el equipo de gobierno para replantearse ahora qué mercado municipal es el que quieren allí? No, ¿O qué sí, el, pro el problema, yo lo he varias veces, que es que no tenemos no sabemos el plan B cuál es. Pues Entonces, eso, claro, ¿no? vas, hace falta un mercado ahí, porque... la mm en fin, a los usos de comercio y todo eso están evolucionando a marchas forzadas hace falta hostelería, hace falta ocio, hace falta cultura mm -hmm. ¿Qué hacemos ahí? Y claro, el proyecto no era hacer de, de buena hora y primera un mercado rehabilitando ese vetusto edificio que se cae a trozos y que creo que ningún ilicitano tiene ningún vínculo sentimental con, con ese, por muy racionalista que sea, por ese edificio. Habrá que plantearse el proyecto, si va o no va, o hay que hacer un concurso de ideas para ver qué sí, se hace. Pero, todo luego, eso... la, en la pasada legislatura eso ni se le no, no, pasó no, por la no, cabeza no, porque ahora... bastante había allí con sí. el merengenal de... Pero es que ahora podemos pasar cuatro años el planteando el, el proyecto. El, el arquitecto municipal tiene guardado en su cajón sí, un, un proyecto, proyecto de mercado, por ejemplo. Claro, pero es lo que digo. Hace falta un mercado. Claro, Aquí es, es, en el es centro, la gente el, antes venía la gente a comprar desde todos los barrios el, al mercado ahora central. No, bien, ahora no, el mercado provisional, que sigue estando en una situación bastante irreversible, regular, eh, y no solo la no solo la, la, la terraza. terraza, sino todo el edificio en sí, bueno, los placeros allí están diciendo que están me está, vendiendo bien. Me están vendiendo están bastante, bien. bastante. Entonces, quiero decir que al final, igual cruzar el puente otra vez para acá, aquí en el centro, cada vez está más despoblado, y que y, y, y el ámbito de, de actuación, digamos, de, de, de, de, del mercado cada vez es más pequeño, entonces... ...hay que planteárselo muy bien... Igual, ...yo en, en Bilbao, ya dije que este verano... ...vi un proyecto que me encantó... ...o sea, Bilbao es una de las ciudades de este país... ...que ha sufrido una transformación urbanística... ...en todos los sentidos... ...ahí al lado de la Ría del Nervión... ...un mercado, santa no sé cuánto... ...Santa Lucía... ...mitad mercado, mitad... ...pero muy original... Sí. Eh, ...allí era grandísimo aquello... ...pero aquí puede ver a, ...a otra pequeña dimensión... ...un pequeño mercado que ya no recoge a todos los ciudadanos delche que venían a comprar todos los días, sino una parte, vamos, y luego una zona de, de ocio, de gastrobares, de estos que están tan al uso, muy bien diseñada. Yo creo que aquel, aquel mercado es una idea. Hay que tener en cuenta sí. que, aparte de que bueno, ahora hay dos refugios de guerra civil, baños árabes y demás, que puede ser cosas musealizables, no lo sé, también es cierto que los placeros tienen firmado y pagado una parte importante de sus plazas claro. y van a querer un mercado central, Entonces también no se acaba todo, o sea que hay que hacer mucho encaje de bolillos ahí. Sí, a lo mejor el mercado tiene su sentido, como estaba comentando Pedro, y hemos visto en otros sitios, en Madrid y demás, hay mm. varios de estos, que son mercados en los cuales hay productos selectos, mm. Eh, productos selectos que, claro, se cotizan a un precio más elevado. No, lo ¿no? el de Bilbao era un mercado-mercado, o sea, sí, no era el mercado delicatese, ya, el mar, ya, pero un mercado-mercado no y al... luego la otra mitad de, de, de ocio, de, de restauración sí, pero, y bueno, demás. Eh, sí, porque a lo mejor mercado de ese de muy... Es lo tú dices tampoco. San Miguel, ¿no? el mercado de San Miguel sí, de Madrid es el peor. también, el de San José, que está en Chueca también. Tenemos que poner también. el punto final. Hay ya. Que, no, yo creo que al final lo que hay que hacer es replantearse todo esto que es lo que se hace y no con una decisión del equipo de gobierno unilateral que muchas veces no no es comprensible o levanta uh -huh. muchas protestas por la ciudad. De todas ¿no? formas, primero tendremos que saber si ese hallazgo de ayer sí, del refugio claro. de guerra será Estamos... determinante para anular el contrato con la Partisa. Uh -huh. Gracias Gaspar Macía, gracias Pedro Soriano, gracias Pablo Serrano. Un placer. Gracias. Hasta la próxima. 101.4 Teleelch Radio Marca. ¿A qué estás esperando? Ven a la Feria de San Andrés en Elche. Descubre todas las novedades de este año con atracciones para toda la familia. Tienes diversión asegurada en la mejor Feria de San Andrés, aquí, en Elche. Recuerda, tienes parking gratuito. Feria de San Andrés en Polideportivo El Pla, Sector Quinto. Las comidas en familia de fin de semana en Restaurante Martino. Por calidad y por precio. Tienes que probar nuestro menú especial de fin de semana por 25 euros. Restaurante Martino en carretera Dolores, kilómetro 6700. Teléfono 965 45 17 40. Tras el éxito de Ferroque y la Llave en Firahogar y la Fireta del Candels, hasta final de mes mantienen los precios de feria en chimeneas y estufas de leña y pellet.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 mil euros de descuento en toda la gama Jeep. La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Alfa Romeo y Jeep, en Elche, Sor José Falcorta 41. Material Escano, todo para la construcción reformas y mejoras materialescanos aislamiento térmico acústico material escano para impermeabilizar material escano material escano imprescindibles para construir en carretera la olla en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. puntocom tele el radiomarca y 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Y después de nuestra tertulia con los periodistas, donde hemos analizado la actualidad local que pasa por ese refugio de la guerra civil que se ha encontrado bajo el mercado central y también después de analizar el debate electoral y la campaña, continuamos nosotros hablando de esas elecciones que vuelven a repetirse y que tenemos este domingo esa cita en las urnas para elegir a nuestros representantes parlamentarios. Y siguiendo aquí en el programa La Glorieta con las entrevistas electorales, hoy miércoles tenemos con nosotros a la candidata de Ciudadanos, la ilicitana Marta Martín. Ella tiene 47 años, es catedrática de comunicación por la Universidad de Alicante y desde hace cuatro años está como diputada nacional en el Congreso por Ciudadanos. Ha sido portavoz adjunta del grupo parlamentario y responsable además de educación tanto de su partido como en el Congreso de los Diputados. Ella vuelve a presentar presentarse y a encabezar la lista de Ciudadanos por la provincia de Alicante. Muy buenos días, Marta. Buenos días, Ros. Un y... placer siempre estar en TELCH y en Radio... sí, sí. sí. Pues eh, sobre todo eh, el placer es nuestro también porque damos la bienvenida a Marta Martín que ha sido también compañera porque además de ser catedrática de comunicación, lo suyo eh, se licenció, se graduó en periodismo y por tanto sus comienzos fueron aquí en esta casa. Así que bienvenida porque esta también es la suya, su casa. Marta, nos encantaría que nos dijera porque Ciudadanos quizá es el partido peor parado de todas las encuestas. ¿Comprueba pues, en la calle mmm, eh, esas sensaciones que hay? Bueno, Según. yo creo que las, las encuestas son lo, lo, lo que son, son fotos fijas, hechas con opiniones de la gente en un momento determinado yo creo que hay que tomárselas en serio porque eh, yo me dedico a la opinión pública y claro que vale. Lo que pasa es que las encuestas lo que nos dicen es que hay un 50% de votantes que están indecisos y... ...y yo creo que ahí es donde hay mucho votante de Ciudadanos... ...mucha gente que el día 10 de noviembre se va a decidir por nosotros... ...pero que hoy obviamente está cabreada, está muy enfadada... ...con lo que ha pasado y yo creo que sí, yo voy por la calle... ...y lo que percibo es que mucha gente está muy quemada... ...con los políticos, con la política... ...y el votante de Ciudadanos es un votante pues muy reflexivo... ...muy crítico, pero que yo confío tanto... ...que creo que al final se dará cuenta de que pese a todo... No hay nada escrito y Ciudadanos es la, la alternativa que España necesita porque se necesita un partido de centro y capaz de, de, de tener una visión sensata eh, para este país. ¿Asumen alguna responsabilidad de que se hayan repetido estas elecciones electorales? Hombre, yo creo que cuando cuando algo no sale, eh, todo el mundo que ha estado en ese escenario tiene, tiene parte de responsabilidad. Eh, nosotros, eh, lo que sí quiero decir es que hemos hecho todo lo posible. Eh, obviamente no no ha sido suficiente porque aquí estamos. Nosotros al principio eh, planteamos que no íbamos a apoyar a Pedro Sánchez porque, porque no nos gusta, sigue sin gustarnos lo que ha hecho y cómo ha, ha llevado este país a la situación en la que estamos. Pero es verdad que cuando nos dimos cuenta de que eh, ese acuerdo que tenían pactado antes de verano, porque lo tenían pactado, de hecho lo de hecho hicieron una moción de censura juntos, los raros es que no fueran capaces de construir. Cuando nos dimos cuenta de que Pedro Sánchez había peleado con, con Pablo Iglesias por una cuestión de sillones y le había humillado públicamente, porque yo no soy te Podemos, pero la verdad es que ahí me, me solidaricé, porque fue fue muy desagradable ver cómo, cómo, le, cómo trató el PSOE a Podemos. Ahí nosotros reaccionamos y, y lo que hicimos fue ofertar la posibilidad de que nosotros nos abstuviéramos para que hubiera un gobierno, siempre y cuando se respetaran tres condiciones mínimas, que es no pactar con, con, con gente que ha estado en partidos filotarras en algún momento, no, no, no, no dejar de lado la cuestión catalana, que se lo advertimos a Sánchez, que lo que estamos viendo iba a pasar, y luego no seguir sangrando a la clase media española con impuestos y Sánchez no no ha querido porque en algún momento alguien le ha tenido que decir que le va a ir bien. Yo creo que se ha equivocado, que no le va a ir bien, que que no le va a ir bien porque los españoles están viendo lo que hay. Pero pero lo malo es que no nos va, no nos ha ido bien a los españoles, que es lo importante al final. Nosotros estamos aquí para servir a la gente y y y obviamente, claro que algo de responsabilidad tenemos que tener todos porque si no ha salido Oiga, yo intent yo creo que hemos intentado hacerlo lo mejor posible, pero bien no se ha hecho porque vamos a tener que votar pero si no se hubiera si su líder Rivera no hubiera vetado a Pedro sánchez, eh, la cosa hubiera cambiado, hubieran sido capaces de llegar a acuerdos psoe podemos y ciudadanos. Bueno es que eh, no es que nosotros hayamos vetado a Pedro Sánchez, es que nosotros lo que hemos hecho ha sido cumplir la palabra que le dimos a nuestro electorado. Nosotros no es que seamos unos sectarios y, y no, que digamos con Pedro Sánchez no nos ajuntamos porque no nos gusta a él eh, lo que no nos gusta es lo que a, lo que ha hecho, lo que ha pasado en España desde que él eh, hecho o, o llegó al gobierno después de una moción de cesura que ojo. Eh, aquí hay un culpable del que no se habla, que es Rajoy, que dejó un bolsito eh, cuando podía haber convocado elecciones en aquel momento y nada de lo que estamos teniendo que vivir hubiera pasado. eh Que no se nos olvide eh, cómo llegamos donde estamos. Pero Pedro Sánchez, lo cierto es que no tuvo ningún empacho en en, en acordar lo que fuera, eh, con quien fuera, a cambio de llegar al poder y en estos tiempos, pues hemos visto que ha negado cuestiones que eran muy graves, como lo que ha pasado en Cataluña, que ha hecho cumbres bilaterales con Torra, que es el que dice apreteu, apreteu <risa> a los CDRs, y y yo creo que, a ver, una de dos, o, o o es muy corto y no lo ha visto, lo cual es muy grave, porque no podemos tener un presidente de gobierno que no vea esto, o es pues muy malo y lo ha visto, no le ha importado. Por tanto, nosotros con el Partido Socialista en, en, en hace unos años... Fuimos una fuerza política que elaboramos un acuerdo, el acuerdo del abrazo. O sea, no es que seamos unos sectarios, Con no. el Partido Popular también hemos llegado, hemos votado. Somos el único partido que ha votado a dos eh, líderes que no eran el nuestro. Pero, oiga, tenemos un límite también. Yo creo que nuestros votantes no nos perdonarían que con su voto hubiéramos eh, apoyado un gobierno que ha permitido que en Navarra se haya dado a Bildu determinadas alcaldías. Hay cosas que hay cosas que tenemos un límite. O sea, no. Mm. Rivera, en el debate electoral del pasado lunes, dijo que ah, se comprometió a poner en marcha el país en un mes, pero tras las elecciones, pero no dijo cómo. Eh, mm. ¿Cómo van ustedes a, a desbloquear si vuelven a repetirse los resultados? Que parece que sí. Bueno, eh, yo creo que lo primero, yo no puedo aceptar mentalmente la, la, la, la idea de que los resultados se van a repetir. Yo creo que el voto, hasta el día de la, del 10 de noviembre, no hay nada escrito. Es, eh, el futuro está por escribir y los votos no son de nadie. Otra cosa es que, bueno, yo sí que creo que hay un, un envite y una presión brutal por parte de muchos de un gran sector de este país para de, de, desactivar y hacer que el votante indeciso, que es la mitad, eh, no vaya y que el votante indeciso, que es donde está el nuestro mucha mucha parte, pues que no vaya, ¿no? Porque no somos cómodos para para el establishment ni para ni para el bipartidismo. Eh nosotros hemos dicho que no vamos a hacer un obstáculo para la gobernabilidad. No hemos cambiado, sigue sin gustarnos eh Pedro Sánchez, que no el Partido Socialista, pero sí el franquismo. Pero aún así Eh, hemos dicho que si ganamos las elecciones pues atenderemos la mano a, a la derecha y a la izquierda y si no ganamos las elecciones lo que haremos será plantear que a cambio de una serie de pactos eh, el pacto por la educación reformas eh, que tienen que ver con, con la modernidad de este país y con la regeneración y la transparencia y, con, y por supuesto con el respeto al Estado de Derecho con esas tres cuestiones nosotros, eh, sin nuestros votos son los que se necesitan eh, para que haya un gobierno, pues pues nos comprometemos a la abstención o a, o a, o a que haya investidura. no Pero bueno, yo creo que, que lo que tenemos que pensar es que los votos no son de nadie, que ahora mismo estamos todos a los caños, todos, incluido el PSOE. Ojo, que no nos olvidemos de lo que le pasó a Susana Adíez en Andalucía, ¿eh? que iba a ganar, que iba a ganar, que iba a ganar, y mire dónde está, sentada la oposición. Ha dicho que podrían eh, en la política de pacto siempre eh, tendrán muy en cuenta los contenidos porque han puesto sus condiciones. Quieren un pacto por la educación. ¿Esto va a ser una prioridad? Usted ha sido responsable de educación en el Congreso. Eh, ¿Sabe de lo que está hablando? ¿El pacto de la educación en este país realmente se necesita? Bueno, el pacto de la educación y, y la reforma educativa eh, se necesita más que el comer. Si, si usted me pregunta... Eh, hay muchas cosas que tenemos que hacer en este país. Llevamos 40 años eh, con una democracia que sirvió, una transición que en su momento fue fantástica, pero obviamente las cosas se desgastan con el tiempo y, y el tiempo no para, no podemos seguir <risa> parados, congelados, no criogenizados eh, en el pasado. Pero si hay una política social que es urgente, urgente que acometamos y que la acometamos de verdad con sinceridad, Y desde un punto de vista no, no, ya casi ni como políticos, como padres, como madres, como estudiantes, es la educativa. Porque es que estamos perdiendo el tren. Es que estamos perdiendo el tren. Es que, miren, en Portugal se han puesto de acuerdo y han hecho una reforma educativa con un currículum que está adaptado a la sociedad de la información. Nuestros vecinos, los polacos, han hecho lo mismo. En Reino Unido tiene un sistema que ha, está en rankings eh, fantásticos en la OCDE. Y nosotros tenemos, estamos a la cola. Somos campeones en abandono educativo temprano. Eh, tenemos un currículum que le pregunten a cualquiera de nuestros... Eh, chicos ahora con 16 eh, o 15 años que les pregunten eh, cómo, cómo tienen que estudiar, eh, cómo tienen que de alguna manera memorizar con un volumen de, de materias eh, que realmente no están adaptadas a, a lo que se necesita en estos momentos y sobre todo también sin tener… Eh, ese mimo y ese cuidado por quién es el centro de, de, de la educación en este país que son los profesores eh que deberían ser la profesión más venerada más respetada y más querida y que en el fondo pues no les hemos dado el protagonismo y el papel que necesitan así que yo pido pido lo pido como como madre por favor que cuando cuando ahora el 10 de noviembre acabemos de votar salga quien salga. ...que de verdad hagamos un ejercicio de responsabilidad... ...y pongamos el tema de la reforma educativa... ...como una prioridad absoluta... ...nosotros lo hemos puesto como condición... ...y vamos a mantenerlo. ¿Y cuál, cuál, qué condiciones más? ¿La economía también? ¿La política fiscal? ¿La bajada de impuestos? que proponen Ciudadanos como condición... ...en un posible pacto de gobierno? Bueno, hemos puesto 10 pactos encima de la mesa... ...hay un pacto muy importante... ...que asegura el futuro de muchos de nosotros que es eh, un pacto por, por el tema de la, de la incentivación, un pacto por, por, la, por la incentivación de la familia, de la natalidad, eh, por dos cuestiones fundamentales. Ayer estábamos en Valencia y vino de Rivera y lo decía muy bien. O sea, por una parte, porque de ello depende el futuro también de las pensiones y de un país, pero porque de ello depende también la, la felicidad de los españoles, ¿no? Uh -huh. eh, y este país tiene que convertirse en el mejor país del mundo para tener una familia, que ahora no lo es. Queremos también un pacto que suponga una reforma laboral eh, que permita que mmm, todo el mundo sea capaz de, de, de tener formación en la sociedad de la información, que se premie a aquellos empresarios que sean muy responsables y que contraten más y despidan menos, y sobre todo que los trabajadores tengan una estabilidad y, una, y que, u, que no haya esta precariedad que está haciendo pues que la, mucha gente lo esté pasando muy mal, que no puedan ni ya no trabajar, sino trabajar y vivir, porque eh tenemos que hacer un pacto también por los jóvenes, que están enlazados con lo anterior. Eh, no puede ser que tengamos eh, un paro juvenil por encima de todos los países europeos. Eh, es que estamos casi por delante, estamos ya llegando a la altura de Grecia, esto no puede ser, ¿no? Y los jóvenes son el futuro, así que nosotros hemos puesto un, un, un, una condición de que tenemos que hacer eh, reformas laborales que permitan a los jóvenes integrarse. Un pacto de Estado por el tema de las pensiones, que también preocupa a nuestros mayores, Y cada vez más a, a la gente de, pues, de, de nuestra edad, Ros, que, que somos sí. casi compañeras, ¿no? Eh, bueno, eh, tú eres más joven, Marta. Bueno, casi de la misma edad. Pero, pero que, que, que tenemos un, un panorama con muchos numarrones con el tema de las pensiones. Hay que hacer un pacto, hay que ponernos de acuerdo. Y luego el tema también de respeto y de lealtad institucional. Es verdad que tenemos que se ha generado un problema muy grave para todos los españoles eh, por el tema del nacionalismo, del nacionalismo radical, Eh, tenemos que abordar eh, la cuestión eh, de territorial, ¿no? eh, pero desde un punto de vista de lealtad y de respeto y de buscar algo que es fundamental y que se ha olvidado que es que todos los españoles somos iguales eh, en derechos y en deberes con independencia del territorio donde vivamos. Y qué ojo, porque se empieza defendiendo del derecho de los territorios y se acaba pisoteando el derecho de los individuos. Eh, Ciudadanos ha estado cuatro años en el Congreso y me gustaría saber, eh, ya entrando en, en materia local, eh, ¿qué ha aportado eh, Ciudadanos a Elche? Bueno, yo creo que... Eh, más allá de... Ahora repasar algunas cosas, pero hay una cuestión muy importante. Eh, muchas de las cosas que nosotros hemos hecho en el Congreso de los Diputados a nivel general obviamente afectan, y afectan muchísimo, a, a Alicante y a los inisitanos. Estoy pensando, por ejemplo, de, en mi trabajo personal, eh, que creo que está visible en la página del Congreso, eh, en la legislatura anterior. Fui una de las diputadas... Eh, bueno, fui, creo que fui la diputada alicantina... Eh, no en la pequeña, sino en la anterior, que más eh, iniciativas hizo. Eh, y, bueno, en esta última, pues también, bueno, la verdad es que no era difícil, porque el PSOE, la verdad, es que ha hecho cero patatero los diputados del PSOE. Pero, bueno, una cuestión muy importante la que me siento muy orgullosa. Si yo no hubiera estado en el Congreso de los Diputados, el tema de, eh, de del acoso que se está generando eh, en los colegios y del atropello a la libertad de los padres y de los niños con la sesión de la educación al, al, al nacionalismo que ha hecho eh, el PSOE a Compromís, el tema del plurilingüismo no había saltado a prensa nacional. Yo recuerdo a, a, a un tema nacional. Yo recuerdo recuerdo la primera vez que yo lo conté eh, en el Congreso de los Diputados a Méndez de Vigo que me miraba ojiplático diciendo, pero esto, esto no. Bueno, nadie eh, nadie de los diputados que estaban allí lo había llevado. Eh, bueno, pues esto ha sido una cuestión importante. Hemos, llevado, hemos denunciado todo el tema del adoctrinamiento de nuestros colegios, o nuestro, en, en lo que la comunidad valenciana esto está pasando. Yo creo que ahora ya nadie lo duda. Al principio me decían que eran casos aislados. Ahora ya todo el mundo asume que lo hay, el adoctrinamiento, y que hay que abordarlo. Cuestiones relacionadas con eh, inversión territorializada. Hemos llevado y hemos pedido el tema de la conexión del aeropuerto con Alicante y con el Che, ¿cómo puede ser que tengamos uno de los aeropuertos eh, con mayor tráfico internacional, que nuestra comunidad viva del turismo en gran parte y que no tengamos esa conexión? Hemos eh, denunciado en el Congreso de los Diputados la mentira que han hecho los partidos eh, nacionalistas y el bipartidismo, en las Cortes, eh, reivindicando una financiación eh, autonómica cuando luego no han querido abrir el melón ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Y ahí yo me acuerdo en esa, en esa comisión que bueno que nos pusieron verdes y que yo le dije a la gente, a los ilicitanos y a los, eh, y a los alicantinos que estaban haciendo un brindis al sol. Y en concreto, en cuestiones eh, relacionadas Con, con Elche, pues hemos trabajado temas de comercio exterior, he eh, indicado cuestiones de de las de los aranceles, eh, cuestiones también relacionadas con todo el tema de la economía sumergida, que nos afecta muchísimo en Elche, eh, y, y luego pues las cuestiones que llevamos al otro gama, contrato laboral único, eh, en fin, un montón de cuestiones relacionadas tanto con con la parte económica como con la parte social Y a nivel de partido, ¿cómo ve usted la situación de Ciudadanos en elche ¿No ha sido buena? Eh, hubo una crisis en abril con las elecciones, el líder quería ser candidato y no lo fue hubo una extinción, ahora tienen ustedes un portavoz que lo han expedientado, ¿está o no está expulsado del partido? que yo Que yo sepa que yo sepa, <risa> que yo sepa porque realmente eh, yo he estado es verdad que estoy afiliada en alicante pero yo no llevo los temas orgánicos que yo sepa está no está expulsado hay un, un expediente en el comité de, de garantías que se está se está revisando es la, las noticias que tengo pero vamos eh, no está expulsado porque yo he estado con eduardo recientemente y vamos que yo tengo una relación fantástica con toda la gente de elche no no, no con solo con eduardo con eva Con todos los compañeros. Bueno, yo creo que cuando un partido eh, empieza, porque al final Ciudadanos, si se compara con el bipartidismo, con el Partido Socialista y con el Partido Popular, pues a veces eh, pasa por etapas. Es como cuando uno pega el estirón, ¿no?, que, que pasa fiebre un poco y luego ¡bum!, crece. Pues estos son gajes del oficio, son gajes de la política, pues a veces eh, hay discrepancias y no es fácil eh, ponerse de acuerdo a la primera, pero yo creo que no nos pasa más de lo que le pasa a otras fuerzas políticas. Lo que pasa es que ellos son más hábiles y en lugar de tener un debate transparente que muchas veces eh, lo trasladamos a los medios, pues se callan y lo hacen a escondidas y son más prudentes. A lo mejor lo que tenemos que aprender, no sé si es bueno o es malo, es a, a no lavar los trapos sucios delante de todo el mundo. Aunque yo también creo que no es malo que la gente sepa que con independencia de que pueda haber discrepancias, la marca sigue, hay mucha gente trabajando, y yo confío en que todo eh, va a volver a sus causas. De hecho, eh, a mí me parece que la situación es mejor que la que ha habido en, en otras épocas, donde bueno las cosas estaban asentando. A mí lo que me importa, yo mm. creo que la gente está hasta las narices de las cuitas internas de los partidos. O sea, mm. A mí me da igual que uno se lleve bien, mal o regular, si el trabajo que hacen... Eh, ...es de servicio a, al ilicitano... ...a los ciudadanos... ...porque miren... En ...todas las colectividades... ...en todos los grupos... ...pues hay más y menos... ...pero lo importante es que como partido... Eh, ...seamos útiles a la ciudadanía... ...y yo creo que lo estamos haciendo. Marta, eh, último minuto para pedir el voto. Bueno, pues yo le diría a la gente... ...lo que he dicho al principio... ...que eh, el, el 10 de noviembre... Eh, ...todo está por hacer... ...no hay nada escrito... Yo creo que mmm, tenemos que pensar que, aunque ahora mismo se estén publicando muchas encuestas que den una, una foto fija como un resultado final, no es verdad, no es verdad. La decisión de lo que va a pasar, el futuro, lo escribe cada uno de nosotros cuando vayamos a las urnas. Así que yo pido que la gente vaya a votar, vaya a votar pensando que su voto es decisivo, Y que piense también que, obviamente, probablemente nos hayamos equivocado muchas cosas, pero que este país ahora, más que nunca, necesita un partido como Ciudadanos, con gente que venimos de la sociedad civil, eh, que hemos estado poco tiempo en política, que no llevamos toda la vida viviendo de esto y que si nos hemos decidido a estar unos años eh, en política es para hacer un servicio público y para tener un país mejor, más moderno, más cohesionado y más unido, más equitativo y sobre todo eh, con, con capacidad de mirar al futuro. Así que yo pido a la gente que nos vote. Gracias, Marta Martín, candidata de Ciudadanos al Congreso de los Diputados. Muchas gracias, Ross. 101.4, Telehech Radio Marca. La Glorieta con Rosmar Alonso. Tu casa a tu gusto. Hogar Mobiliario realiza reformas integrales y obra nueva a partir de los proyectos de interiorismo que desarrolla en su estudio. Lo último en mobiliario, cocinas e iluminación. Entra en el universo Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. abierto sábados tarde. Expects... Teleelch Radio Marca. 101.4. La radio de Elche. Con la sintonía informativa y después de la entrevista electoral con la candidata de Ciudadanos, damos paso ya a esa ronda de noticias que hoy se retrasa. Son las 10 y 34 minutos. Iziar Martínez, perdón por la espera. Nada, no te preocupes, cosas de, de la radio, ¿verdad? Vamos con esas ese repaso a las noticias locales. ¿Qué titulares me puedes dar hoy? Bueno, ya sabes que se está desgranando ese culebrón del refugio de la guerra civil porque ni las catas ni el gerradar, al final una tubería atascada eh, que ha saneado a West Elch, ha dado luz a ese refugio de la guerra civil. El alcalde ha afirmado que este hallazgo no deja lugar a dudas de su importancia y es un motivo más para poner sobre la mesa la enviabilidad del proyecto del mercado central. Era un titular que saltó ayer, pero que estoy segura quedará dará Noticias esta semana y el resto de meses. A ver cómo acaba. Pues sí, hay que tramitar ahora toda esa declaración de bien de relevancia local y vamos a ver si es determinante para anular el proyecto de Conapartisa. Otro titular que interesa mucho a los ilicitanos, el paro ha disminuido en octubre en 343 personas, por lo que la cifra de desempleo en elche se sitúa actualmente en 23.244. En octubre, 182 hombres han encontrado un en trabajo frente a 161 mujeres. Una buena noticia si se tiene en cuenta que el paro ha subido Eso a es. nivel de todo el país en, en casi mil personas para paliar ese paro propuestas ofertas de empleo ayer eh, hubo en el centro de congresos un, el focus pyme donde empresarios y profesionales se reunieron allí carlos gonzález destacó el compromiso del equipo de gobierno por ese desarrollo socioeconómico del municipio y puso de ejemplo el campus tecnológico que anunció que es un espacio dedicado a la ubicación de empresas tecnológicas cuyas obras dicen comenzarán en las próximas semanas ese es uno de los titulares que dio y bueno, para acabar eh, con unas de las previsiones que tenemos para hoy, el Elche se prepara ya saben, para las fiestas de invierno, es por eso que esta semana la Avenida de la Virgen pone en marcha ya toda su maquinaria hoy mismo Canto comenzará con su visita a los colegios y bueno eh, también saben que el aeropuerto ha cambiado de directora Laura Navarro, que hoy estará también en la alcaldía eh, suponemos que anunciará sobre qué puntos va a sobrevolar su cargo de esos proyectos y esos retos, estos son algunos de los titulares que tenemos para hoy también Pues es importante saber qué opina la nueva dirección del aeropuerto de Elche, Alicante, sobre todos esos accesos que todavía están pendientes, esa falta de conexión y ese crecimiento constante de pasajeros en el aeropuerto. Veremos las previsiones de futuro. Muchas gracias, Isiar Martínez. A la una vuelves. Eso es, a la una les esperamos a todos. Un saludo y pasen un buen día. Y nosotros continuamos, lo hacemos ahora conociendo la actualidad del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Buenos días. Hola, buenos días. El Elche cumple con el objetivo en el primer tercio de temporada y tiene margen de mejora. El equipo ilicitano se mantiene con 19 puntos en mitad de tabla. A tres puntos de playoff y a cinco por encima del descenso después de las catorce primeras jornadas del campeonato. Es decir, mejora los números del Elche de la, de la temporada anterior en cuatro puntos. Entonces el equipo de Pacheta era décimo quinto con cuatro puntos menos. De los diecinueve puntos que ha sumado, nueve los ha hecho en el estadio Martínez Valero y diez a domicilio. El Elche es el séptimo equipo menos goleador, con quince tantos, y también destaca que es la séptima escuadra menos goleada, con quince tantos. Destaca que nueve de esos quince goles que ha marcado a favor han sido nueve a balón parado. La estrategia, desde luego, está funcionando. La plantilla, tras la jornada de descanso, vuelve mañana perdón, vuelve esta tarde a los entrenamientos a las cuatro. Un partido amistoso en el anexo frente a la selección Valenciana. El objetivo, llegar en el mejor momento de forma y también anímico, tras la importante victoria frente al mirandés, al encuentro que va a disputar este próximo domingo en Riazor. El autor del hat-trick, el primero en su carrera profesional, Fidel, reconoció en nuestros micrófonos que en Riazor tienen que ser valientes. Ser un equipo valiente, no yo creo que no podemos perder eso, no creo que eso es nuestra seña de identidad, un equipo bien organizado, que apriete arriba y muy generoso ¿eh? en el esfuerzo y e intentar, eh, a, como te digo, estar acertado como, como la última semana de, de cara a gol eh, y, y bueno, que, que ser un equipo que, que nuestra afición esté orgullosa de nosotros, que como, como ayer y en tantas otras ocasiones, por ejemplo, el del Sporting creo que Eh, nos aplaudió después del partido porque eh, creo que el esfuerzo fue hasta el final creo que hicimos todo por ganar no, no pudo ser, hay veces que aunque tú quieras las cosas no salen y como te digo pues, ser un equipo en el que este equipo esté orgulloso de ti, yo creo que eso eh, nos iremos todos contentos sí, si seguimos así Las palabras de un Fidel que se ha ganado la confianza del técnico blanquiverde el principal cambio para jugar en Coruña será la vuelta al lateral izquierdo de Juan Cruz. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ahora sepamos, para finalizar la ronda de noticias, eh, ¿cuáles son las previsiones meteorológicas para los próximos días? Vicente Bordonado, buenos días. Muy buenos días. Continúa la situación de Poniente y siguen bajando las temperaturas. Temperaturas nocturnas que en el sur del Candel se han registrado valores en torno a los 11-12 grados. Aquí en la ciudad una temperatura mínima que ha rondado los 14 grados en el litoral entre 12-15 grados. Y es que la jornada va a estar marcada por el predominio de cielos despejados a primeras horas de la mañana. Viento moderado puntualmente fuerte de componente noroeste. Ya por la tarde viento flojo de componente ponente oeste las temperaturas máximas similares a las de ayer, valores en torno a los 20-21 grados en buena parte del territorio, mañana jueves situación mucho más tranquila hasta las horas centrales del día situación de viento en calma puntualmente flojo de componente terral en el último tramo de la jornada tendremos ya viento puntualmente moderado de componente oeste predominio de cielos despejados salvo a últimas horas que veremos algún intervalo puntual de nubosidad y en cuanto a las temperaturas similares valores máximos en torno a los 21 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad seguirán bajando hasta los 14 grados viernes, sábado estabilidad atmosférica, cielos despejados, llega un mayor aporte de aire frío en altura descenso garantizado de las temperaturas para el viernes máximas de 18 grados el sábado 19 y ojo porque las temperaturas nocturnas seguirán bajando valores en torno a los 12 grados el domingo sobre todo a partir de media mañana y durante la segunda mitad del día tendremos un mayor aporte de nuevos con la formación de una borrasca en el Mediterráneo que no va a dejar precipitaciones temperaturas máximas en torno a los 19 grados y es que durante estos días viernes, sábado y domingo el protagonista será el viento de componente noroeste con rachas que podrían superar los 50-60 km por hora por lo tanto, continúa la situación de Poniente y las temperaturas siguen bajando ¡Hasta luego!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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Ya estamos en la recta final del programa La Glorieta y lo hemos dicho al principio. Vamos a hablar de esa campaña de vacunación contra la gripe que ha comenzado este mes de noviembre o unas semanas más tarde, que de costumbre debido a que hemos tenido, suponemos un mes de octubre con temperaturas muy cálidas. Pues bien, para hablar de la campaña de vacunación tenemos al otro lado de lilo telefónico al coordinador de enfermería del Centro de Salud del Pla Vinalopó, Javier González. Muy buenos días, Javier buenos días si se ha iniciado la vacunación un poco antes de lo habitual supongo que terminará también más tarde de lo habitual pues eh, el hecho de, de atrasar en este en este año que estamos en la campaña de vacunación se debe también a, a resultados de campañas anteriores eh, salud pública hace una estimación de cómo ha ido la campaña de gripe con los picos más, más altos de de enfermedad, etcétera, y se ha ido viendo a lo largo de los años que se retrasa cada vez más, eh, el, el, el como hemos dicho, el pico más alto. El año pasado fue sobre la semana 5 a la semana 8 del 2019, o sea, en torno a finales de enero, principios de febrero. Entonces, esto es lo que ha llevado a que este año la campaña de la vacunación se atrase, para, digamos, estar más cerca de cuando se supone que van a ser los picos de, de, de enfermedad, digámoslo. O sea, que se saturan los centros de salud y urgencias, suele ser en enero y febrero, hay que llevar cuidado. En, en este caso de años anteriores se va cada vez atrasando, también puede ser por estas temperaturas que cada vez se alarga uh -huh. más lo que es la temperatura cálida, sí. ¿Y, ¿Y por qué nos tenemos que vacunar contra la gripe? ¿Quién se tiene que vacunar y ¿Por qué? La campaña de vacunación antigripal es un, un, una indicación de salud pública y hay, y hay unos grupos de riesgo, una población que está en esos grupos de riesgo. Nosotros hacemos hincapié sobre todo en ellos porque son los que tienen, pueden sufrir peores consecuencias pues debido a sus patologías. Son pacientes, por ejemplo, eh, inmunodeprimidos, pacientes que están con tratamientos de quimioterapia, etcétera, pacientes mayores de 65 años. Eh, pacientes que también están institucionalizados o sea residentes de, en residencias de la tercera edad personal sociosanitario como somos los eh, enfermeros médicos trabajadores sociales frenadores etcétera también aquellos que trabajan en, en instituciones públicas como el cuerpo de policía bomberos etcétera y, y también las embarazadas este año sí que hay un nuevo grupo de riesgo que son aquellos aquellos bebés han nacido antes de las 32 semanas de gestación. A partir de los seis meses de edad se le, se le administra la vacuna de la gripe. porque alcanzar el mayor número de población en temas de vacunación? Porque, aparte de protegerse, si alcanzamos las coberturas más altas posibles, aparte de protegernos las personas que nos vacunamos, protegemos a todo el entorno, a todos aquellos que no se han vacunado, pero también son susceptibles de, de contagiarse de la enfermedad. Por eso es muy importante la vacunación. Y está teniendo, por años anteriores, eh, eh, ¿soléis tener una alta respuesta? ¿La población de riesgo está concienciada? Eh, nosotros desde el departamento de de Vinalopo hacemos una, un trabajo arduo en la campaña previa, durante y posterior a, a, a la época de la vacunación. Durante los meses de verano nosotros preparamos todos esos listados de pacientes que son susceptibles están dentro grupo de los grupos de riesgo y creamos una campaña tanto de manera de comunicación visual con aparte de las que ya salud pública o consellería nos nos aporta y hacemos un un y llegamos a los pacientes también mediante carta a su domicilio dándoles una cita una hora un día o sea una fecha para que ellos sepan que pueden venir. Aparte de que la captación es activa, o sea, cualquier persona que viene al centro de salud, a cualquier motivo, es susceptible de la vacuna. Además, utilizamos también… Nosotros en el departamento del Vinalopó tenemos grupos de participación ciudadana, donde, donde aparte del centro de salud intervienen otras asociaciones, colectivos de, de vecinos, etcétera, etcétera, y hacemos difusión mediante ellos para que llegue a la población. No hay mejor manera de, de, de transmitir que de, de, de, igual, de igual a igual. Entonces, eso, eso hace que durante años anteriores las coberturas del departamento de, de Vinalopó de, han sido las más altas de la comunidad respecto a los grupos de mayores de 65 años. ¿Y cómo se programan las vacunas? Porque la persona que está dentro de un grupo de riesgo va, eh, tiene que pedir cita, es el médico de cabecera quien le remite. Eh, ¿Cómo gestionan ustedes esas citas? Como hemos dicho, el grupo de mayoritario, que son los mayores de 65 años, reciben una carta con la fecha y la hora a la que pueden venir, que tienen un hueco asignado para ellos, para, para la vacunación. Independientemente de eso, en cualquier momento nosotros captamos a las personas para vacunarles. Cuando empieza este caso que ha empezado el día 4 de noviembre, pasado el lunes, la campaña, hasta el 31 de enero que acaba, todas las personas que vienen al centro de salud son preguntadas si se han vacunado. Y si no han sido vacunadas, se les invita a que se vacunen en ese momento, porque no hay mejor uh -huh. captación que la activa, o sea, aprovechar cualquier momento. ¿Y las dosis hay para todos? Exacto, sí, por supuesto. Salud Pública ya nos manda las dosis indicadas para cada para cada departamento y dentro de los departamentos para cada zona básica de salud, que son los centros de salud. Y si alguien quiere vacunarse contra la gripe y no pertenece a ningún grupo de riesgo, ¿se puede vacunar? completamente su médico de familia lo prescribe para que no haya ningún problema y se vacuna no hay ningún problema para que todos nos podemos vacunar y usted como personal como coordinador de enfermería recomienda la vacunación a todos antiguos supuesto por supuesto a todas las personas que sean grupos de riesgo y a todos los profesionales porque nosotros nosotros somos uno de los vectores principales de contagio nosotros tratamos con muchísimas personas personas que están eh, que pueden ellos ser portadores del virus, y además tratamos con personas que son muy susceptibles. Entonces tenemos que tener ser muy conscientes de que nosotros tenemos que, que predicar con el ejemplo, vamos, o sea, nosotros tenemos que vacunarnos por por no contagiar a otras personas. ¿Estas campañas están eh, reduciendo la incidencia de la gripe cada año? Estas campañas lo que hacen es que las personas se, se sensibilicen más con la necesidad de la vacuna, porque las coberturas hasta que no se alcanzan coberturas altas, no podemos luchar contra la gripe. La gripe es una, una de las patologías que va mutando año a año. Entonces, es de las pocas vacunas que hay que vacunarse todos los años. No vale con vacunarte eh, cuando eres pequeño como otro tipo de vacunas y ya estás protegido durante toda la vida. Hay que vacunarse año tras año. Entonces, se está consiguiendo que la población se sensibilice con el tema y sepa que para luchar contra la contra la enfermedad No hay más que la vacunación y protegerse, lavado de manos, etcétera, etcétera. ese es lo que quería terminar así, la vacuna es fundamental, pero el lavarse las manos, ¿qué más? Eh, ¿qué lavarse consejo? las manos es fundamental, evitar los estornudos en nuestras propias manos o, en, o sin taparnos... Eh, utilizar, no, no compartir ciertos pañuelos cuando nos sonamos, por ejemplo, cosas así, pero sobre todo la higiene de manos, es fundamental, porque ya no porque vayamos a tocar a otra persona, sino porque tocamos utensilios, tocamos las pomos de las puertas y eso luego otras personas lo van a tocar. Entonces es fundamental la higiene de manos. Pues Javier González, coordinador de enfermería del Centro de Salud del Pla Vinalopo, gracias por hablarnos gracias de esta campaña de vacunación. que paséis un buen día, hasta luego. 101.4 Teleelx Radio Marca